Cuentos de hadas españoles La pastelera trabajadora Hace mucho tiempo, en una ciudad, vivía Mandy Una pastelera cuyos dulces y tartas eran famosos en toda la ciudad Especialmente sus magdalenas de fresa y de chocolate Mandy abría muy pronto su pastelería y solo vendía los dulces más frescos, hechos con los mejores ingredientes. Si le sobraban magdalenas a lo largo del día, las repartía de forma gratuita entre los niños y al día siguiente preparaba más. Las multitudes se acolpaban en su pastelería. «¡De verdad! ¡Mandy, tus magdalenas están buenísimas!» Mi hijo solo quiere tus magdalenas para su cumpleaños Muchísimas gracias Aquí tienes dos magdalenas de regalo por tu cumpleaños Muchas felicidades Muchas gracias, tía Justo enfrente de su tienda se encontraba la tienda de dulces de Barney Barney era muy vago Siempre veía a los clientes haciendo cola por las tartas de Mandy y sentía celos Si su negocio continúa creciendo, nadie vendrá a mi pastelería. Debo hacer algo. Así que Barney ideó un sistema para conseguir que acudiesen más clientes a su tienda. ¡Dos magdalenas por el precio de una! ¡Dos magdalenas por el precio de una! Algunos de los clientes de la tienda de Mandy fueron a la de Barney, pero no tardaron en regresar a la de Mandy. ¡Dos magdalenas por el precio de una! Barney, tus magdalenas no son tan buenas como las de Mandy, aunque las vendas más baratas. Tus tartas no están lo bastante frescas. Lo siento. Un día un noble llegó a la tienda de Mandy... Hola, ¿es usted la famosa pastelera Mandy? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Mi hijo probó sus Magdalenas de chocolate en el cumpleaños de un amigo e insiste en tener las mismas para su propia fiesta de cumpleaños. Sería un honor, señor. ¿Por qué no prueba una Magdalena y decide si le gustan? Oh, será maravilloso. <risas> Mmm, están deliciosas Me encantaría tenerlas para la fiesta Me alegro muchísimo ¿Cuántas necesita? ¿Y cuándo es su cumpleaños? La fiesta es el sábado Dentro de tres días ¿Podría enviarme cien magdalenas a mi casa? Tendré las magdalenas preparadas Y las recibirá el sábado a las tres de la tarde Mandy trabajó muy duro y preparó cien magdalenas. Por otro lado, Barney había oído el gran encargo que había recibido Mandy y decidió arruinarlo. Si a un noble de la corte del rey le gustan sus dulces, nadie volverá a mi pastelería. Debo estropear su encargo. Aquella noche cuando Mandy tenía todas las magdalenas preparadas, ¡por fin! Ya tengo 100 magdalenas preparadas. Las llevaré a la Casa del Noble a primera hora de la mañana. Llevarás las magdalenas solamente si siguen existiendo por la mañana. <risa> A la mañana siguiente, Mandy se quedó impresionada al ver que todas sus tartas se las habían comido los ratones. ¡Cielos! ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a entregarlas en tres horas! Mandy estaba muy preocupada. Justo entonces llegó Barney. ¿Qué ha pasado, Mandy? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Tú? ¡Tú nunca abres la tienda tan pronto! ¿Qué haces aquí? Hoy tengo que hacer una abundante entrega en la casa del noble ¡Ah! ¡Ah! ¡Has robado las magdalenas de mi pastelería! Todo tiene su justificación en los negocios <risas> Ahora Mandy estaba muy enfadada No dejaría que Barney se saliese con la suya Pero, ¿qué podía hacer? De repente se le ocurrió una idea Rápidamente corrió hacia la cocina de su pastelería y tres horas después esto es lo que consiguió ¡Mira mamá! ¡Una tarta que parece un castillo! ¡Una tarta castillo! ¡Quiero una! ¡Oh! ¡Qué tarta tan bonita! ¿La has hecho tú sola? ¡Sí! Y así Mandy entregó una tarta como ninguna otra en la casa del noble. ¡Oh! ¡Esa tarta es preciosa! ¡Gracias! Sé que querías magdalenas, pero se me ocurrió hacer algo especial por tu cumpleaños. ¡Pues me encanta! Y ahora Mandy era famosa, no solo por sus magdalenas, sino también por la belleza de sus tartas. Y empezó a recibir más encargos que nunca... En esa situación sin remedio, Mandy no perdió la calma. Y con un poco de creatividad lo cambió todo para aflorar aún más exitosa que antes.